Conversamos ahora con Jonathan Machuca, que es un estudiante del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, fue presidente de, del Centro de Estudiantes del, del Conservatorio y también es integrante y dirigente de la Coordinadora Estudiantil de las Escuelas de Arte. Esta entrevista viene a cuenta de por qué Jonathan fue detenido el 9 de julio, el Día de la Independencia, en inmediaciones del acto oficial institucional donde se encontraba el Intendente Héctor Gay. Fue detenido junto con otro estudiante, menor de edad, y eh, en el registro audiovisual que hay de la, de la detención de estos dos estudiantes no hay margen para decir que causaron disturbios. Entonces vamos a tratar de reconstruir qué fue lo que sucedió y también conocer su opinión en relación al reclamo que llevaban adelante que es por el boleto estudiantil y eh, los sucesos de la semana pasada en la que los dos principales candidatos A nivel local hicieron el anuncio de la implementación del boleto estudiantil gratuito en Bahía Blanca Que es ley desde julio de 2015 y todavía no ha sido implementado Bueno Jonathan, muchas gracias por, por darme esta entrevista hola, hola. ¿Cómo estás? Hola Juan, está? bien, bien bueno eh, ¿Qué fue lo que pasó ese 9 de julio? ¿Cómo, ¿Cómo fueron los sucesos en torno a tu detención? Bueno, lo que ocurrió en el 9 de julio fue que a través de una asamblea de claustro que habíamos eh, planificado con demás centros de estudiantes y sindicatos, docentes, estudiantes, uh -huh. eh, concordamos en hacerlo una movilización, una marcha en el acto oficial eh, cívico-militar de 9 de julio, lo cual eh, íbamos a llevar la, una bandera que es del boleto educativo, pidiéndolo, y, y bueno y llevando otras pancartas y, y, y bombos, ¿no? porque íbamos a hacer una marcha. Lo cual no, eh, ese día cuando fuimos eh, nos encontramos en frente de la municipalidad, pero vimos algo, ya empezamos a ver cosas raras, que había gente que no nos Ustedes se concentraron en la municipalidad para marchar hacia el teatro que era... Hasta donde, el teatro municipal y, y ahí... Metes. Que era donde sucedía el acto. Claro, el, el acto se sucedía en Alem, digamos, en el largo de Alem, eh, pero terminaba ahí en el, en el teatro. Ajá. Lo cual cuando llegamos al... al municipio vimos que había gente que nos estaba viendo mirando espiando eh, gente de civil y nos pareció raro entonces cuando eh, íbamos a ir con los chicos eh, yo llegó un poco más tarde eh, ellos ya, ya los, los venían persiguiendo y nosotros cuando los encontramos nos encontramos en 12 de octubre 12 de octubre y sarmiento que Bien. a dos cuadras de de, Alem. de Alem, O sea, estábamos dos cuadras y estaba todo vallado con muchos policías. Ahí había un corte de calle que estaba hecho por el municipio. Sí. Ustedes no cortaron la Nosotros calle. Nosotros no cortamos la calle. No, no tampoco cuando marcharon. Eh, sería Sarmiento. Sarmiento estaba cortada por eh, por vallas y por la policía. Ajá. Eh, y no, no, obviamente no marchamos porque nos resplegaron hasta allá. Nos dijeron que no podíamos entrar ni con bombo ni con pancarta ni con nada. Sí. Y no podíamos hacer ruido. Eh, no podíamos mostrar nada que sea político. Claro. Eh, eso no es lo que nos decían la policía. Porque era un acto cívico-militar, les dijeron. Claro. Que es una sí, conjunción sí. de adjetivos un poco sí. peculiar para nuestra historia, digo, por la última dictadura cívico-militar. Sí, la verdad que, aparte de si eso no es político, o sea, decime qué es entonces. Claro, sí, seguramente. Eh, así que eh, en, ese, en ese lugar, 2 de octubre y Sarmiento... Eh,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 Y citándonos que nosotros eh, le peguemos a la claro. policía para que nos recaguen la palabra, para darle una excusa. Para claro, que, presuntamente eh, para, para buscar algún fundamento para algún tipo de Nosotros estábamos dentro de su institución y estábamos solos y solos. Claro. Eh, entonces eh, no no no hicimos ni y no ejercían ningún tipo de rebeldía ante la autoridad más no, allá de que no no no era... no porque estábamos en desventaja o sea no no se pueden ellos tienen palo tienen arma tienen tan dentro de su institución o sea son más nosotros éramos dos claro. o sea no no vamos por ese lado de la pero iglesia. tampoco ni siquiera quizá cuando estaban en la calle que no. quizá ustedes numéricamente eran más eh, no no buscaron ir por el lado de la agresión física ni, no. ni verbal no no no, no. No, no. Bien. Y vos, después de que pasó todo esto, todas estas horas que estuviste, ¿qué sentiste? Eh, me imagino, bueno, un montón de, de, de sentimientos negativos, pero después de haber transitado todo esto, ¿te arrepentís de, de haber estado ahí reclamando de tu militancia? ¿Te dan ganas de, de, de bajar las banderas, de tirarlo de la toalla o, o, o no? ¿Qué no, sentís? no. Para nada. O sea, yo me siento más fuerte que nunca. Eh, en ese momento lo que sentí, en realidad estaba como eh, desorientado, no sabía lo que pasaba Porque llegó un abogado eh, a defender al a otro chique sí. eh, Y me dijo que en mi caso, como yo era mayor, no podían hacer nada eh, me, me dijeron que me iba a quedar toda la noche y que me iban a hacer un cargo Y que era injusto, pero no, ellos no podían hacer nada. Entonces yo no sabía qué es lo que qué había pasado, qué había hecho. No entendía nada. Estaba re triste y estaba asustado. Y, pero en ese momento escucho mucho, pero mucho ruido de, de la calle. Se escuchaban los ruidos eran todos mis compas. Eh, que estaban reclamando, y me estaban siguiendo y estaban ahí conmigo. O sea, yo no estaba solo. Yo sí. nunca estuve solo. Y eso como que me daban ganas de llorar pero no de la tristeza sino de la alegría es decir claro eh, una mezcla eh, de sensaciones de alguna manera es, estoy acompañado y lo voy a estar siempre o sea nunca voy a estar solo jamás y yendo a esta cuestión no de vos hablabas de, de, de cargos eh, finalmente eh, se te imputó algún cargo tuviste que declarar cómo cómo es esta cuestión no no tuve que declarar nada eh, o sea después de un par de horas después aparece aparece aparicio Leando aparicio El eh, Que es el abogado que me defendió uh -huh. eh, Automáticamente las cosas empezaron a cambiar Porque su acción hizo mover muchas fichas Ajá. Eh, Me hicieron revisar con un médico dentro de la comisaría Que antes no me, no me querían revisar eh, Les puso... O sea, como uh, como que no me toquen a mí, que, que me cuiden Porque él iba a estar presente y... Que, Iba a estar mirando que no me pase nada. Eh, de ahí la policía también cambió mucho su manera de tratarme. Claro. Hizo, hizo como asustar a la policía, digamos. Claro. Mal decir, ¿no? Así que, y, claro, les marcó que iba a haber consecuencias de eso. Claro, de claro. Y aparte, sí, mucha... El médico constató esto, por ejemplo, que vos decís de, de sí, la piña, del sí, linte... Sí, en realidad constató lo que yo le dije, lo que le iba dictando, o sea, pero no me revisaron. No, no te o sea, revisaron, nada, efectivamente. Nada, solamente claro. escribieron lo que yo decía, nada más. Bien. Y nunca vi eso, dónde se mandó, ni nada. No sé dónde queda el registro. Bien. Pero después de eso, eh, eh, bueno, eh, yo por suerte no salgo, no me quedo toda la noche. Salgo más o menos a las 10 de la noche. Y primero, paso de la segunda a la primera, en la primera voy al buzón con todos los pibes. Eh, la verdad que me trataron bastante bien, eh, no, no me sentí tan incómodo. Bueno, obviamente me gritaban cosas, eh, era el chetito de, de, de, del buzón, claro. la que estaba vestido distinto. Me decían, me gritaban cosas como diciendo, eh, vos a dormir conmigo, dame esto, me querían bunguear algunos, pero... La mayoría me acompañaba, hasta incluso les conté la situación de por qué estaba ahí y los muchachos se saltaron demasiado y empezaron a cantar la, la marcha peronista. La marcha peronista, sí, ah, sí. mira. Todos gritando y aplaudiéndolo, muchachos peronistas. Empezaron a cantar todos y se hermanaron entre todos. Y nada, me, no me sentí mal por ellos. Claro. sí Sí desconfiaba mucho de la policía, era como algo, viste, como decir, qué contradictorio, no, lo de en no me no me asusta, no, me, no estaba mal. Claro, eh, más allá de alguna mini marcada de piso sí llegaste. Sí, mini marcada porque claro. la hacen y, y nada, yo nunca estuve dentro de ningún buzón ni nada y era la primera vez. Claro. Pero vi un par de códigos que tienen los muchachos eh, que es respetable, claro. bastante respetable y cuando salgo de ahí eh, me llevan a la fiscalía a la de Gorriti sí. eh, hablo con la instructora y me dicen que no hay mérito suficiente para que yo declare que no se me encontraba ningún tipo de delito no de los delitos que había denunciado o que me habían puesto la policía claro. Y que ya ahí estaba automáticamente en libertad y que... Ni... O sea, no se te llegó ni siquiera a imputar. Nada, no, no tuve que declarar, no, no, no había mérito de nada y salí en libertad. Bien. Y vos, por todas estas situaciones irregulares, ilegales que viviste por parte de, de la policía, eh, elegiste hacer una demanda? Sí. Bueno. con mis compañeros de la Coordinadora Estudiantil Artística y, y una chica de SEUM, de, de, de del Centro de Estudiantes de Humanidades uh -huh. eh, hicimos una denuncia institucional y una denuncia contra el comisario Petri Sam y el otro comisario de la segunda hicimos una denuncia contra estos policías de civil y un policía eh, uniformado por, por todos estos delitos de abuso Eh, de autoridad, abuso sexual eh, y detención ilegal, porque no, no había por qué detenerme, ni sacarme de ahí, ni siquiera pegarme, ni nada, eh, todo muy extraño, la verdad que fue muy extraño todo, así que decidimos hacer esa denuncia en la fiscalía y bueno por ahora no hay mucha información de cómo va el caso me dijo el abogado leandro que, que va a tardar entre 2 y cuatro años claro. eh, pero bueno presentamos que queremos que dejen sus cargos los que nosotros denunciamos y que se le dé algún tipo de condena